Estás escuchando Cine Tafe, y hoy contaremos una historia escrita por el grupo Siete Voces, Karmapolis. Un momento, Julio. ¿Qué pasa? No puedo seguir así. Necesito saber ¿Qué somos? no entiendo. Pues, pues eso que qué somos. Ya me ha hablado de esto, Rebeca. Pero yo nunca estuve de acuerdo con compartirte. Necesito cada vag. ¿Es en serio? No puedo seguir, ya ya no. No me lo puedo creer. Eres un mierdas. Ojalá te quedes solo. Hola Ángela. Hola. Qué día, madre mía. He tenido una movida hoy en el trabajo, en fin, ahora te cuento mejor si quieres. Pero joder, qué jaleo. ¿Pasa algo? ¿Qué es esto? ¿No me vas a responder? Lo pongo a ver si te refresca la memoria Hola Ángela Soy... Soy Rebeca No, probablemente no sepas quién soy Pero... Pero bueno, que te tengo que decir algo que probablemente no te vaya a gustar dame No eso. Tu novio... Te está poniendo los cuernos conmigo Ángela, dame eso pues mucho más Escuchalo, esto es lo que, que hiciste Y... Y que, bueno, lo siento muchísimo Ágela, no, ¿podés dar el puto móvil ya? No pensé que iba a llegar tan lejos Y, y que ¿Qué es yo esto? estaba muy enamorada de él Ágela, no es nada, dame el móvil que... ya Lo siento, lo siento mucho ¿Qué coño haces? Sos un hijo de puta y un cerdo Me das asco ¿Cómo puedes tener tanta cara y tal sangre fría para hacerme esto? No me quisiste nunca, Julio ¿Y tú? que era una puta tóxica que no hacemos que controlarme todo lo que hago y lo que digo y obviamente lo que he hecho está mal, pero pero tú era una controladora, obsesiva que, que no me deja respirar. Me me parece increíble que después de lo que me hiciste tengas la osadía de recriminarme nada. No quiero saber absolutamente nada más de vos nunca. Mira, mira, sí sí que tengo cosas que recriminarte, pero sinceramente paz. No quiero volver a verte nunca en mi puta vida. Siempre te voy a querer, Julio, pero ya no puedo más. Siri, llama a Elena. ¿Sí? Es que es una pesada, dios es que no puede ser. Es que no puede ser verdad, tío. Para, para. ¿Qué pasa? Es que son todas iguales. Todas. Es imposible, tío. Para, Julio, cálmate. Me está asustando. ¿Qué, qué pasa? No entiendo. ¿Estás manejando? Sí, claro que estoy conduciendo Pues tengo que a mi puta casa Para, Pero Julio, calmate un poco no Que puedes, no me calmo no que, que, es que son así. todas iguales Es una pesada Es una manipuladora No me deja tranquilo ¿Tú sabes que no, no me deja tranquilo? No me deja en paz es que estoy harto